Hola a todos y bienvenidos, me presento yo soy Mayten Calderón y junto a mí están mis compañeras Dayana López, Carla Ortiz, Amieva Mayra En este espacio vamos a hablar de las mujeres en la ciencia Han estado siempre, en todas las ciencias y a todos los niveles pero no las vemos, la historia se ha encargado de esconderlas han vivido y todavía viven a la sombra de sus colegas, relegadas por las élites intelectuales de cada época. Es el momento de que ocupen su lugar en la historia. Una búsqueda rápida en Internet de los científicos más famosos del mundo asoja como resultado, entre otros, los nombres de Galileo Galilei, Albert Einstein, Isaac Newton, Charles Darwin y Steve Hacking. Una de las pocas mujeres que aparece en María Curí, la, la física y química que descubrió la erradicación, distribuyó su aplicación en el campo de los rayos X. Pero muchas mujeres científicas en el pasado ni siquiera recibieron el crédito que merecían por sus logros. Como resultado, sus nombres han desaparecido de la ciencia pública. Rosalind Frankin es una de esas científicas cuyo trabajo quedó sin el reconocimiento que merecía. Ella capturó la foto que demostró que el ADN es una doble hélice. Sin embargo, fueron James Watson, Frankin Krimps y Maury Wilkins, quienes ganaron el Nobel de Medicina en 1962 por su descubrimiento sobre la estructura molecular de los ácidos nucleicos cuatro años después de la muerte de franklin por un cáncer de ovario es decir murió sin recibir el reconocimiento que merecía y así como el caso de franklin son miles de mujeres que pasaron por lo mismo y hoy vemos plasmadas sus vidas y sus aportes en la ciencia en nuestro stand y así como el caso de franklin con son miles de mujeres que pasaron Por lo mismo, y hoy vemos plasmadas sus vidas y sus aportes a la ciencia en nuestro estado. En resumen, las mujeres han hecho y continúan siendo contribuciones importantes a la ciencia y es crucial que se les brinde las mismas oportunidades que a los hombres para desarrollar sus carreras y alcanzar su máximo potencial. Asimismo, es primordial darles el reconocimiento que en su momento no se les dio y hacerles saber a las futuras generaciones cómo han contribuido a la ciencia. Muchas gracias por escucharnos y acompañarnos en nuestro podcast de biología. Hasta la próxima.